Vamos a hablar unos minutos con el secretario general de la Asociación Bancaria, Raúl Ibáñez. Raúl Pablo te saluda de Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, muy bien. Bueno, eh, Raúl, eh, a ver, contanos y contar a la audiencia cuál es el conflicto que hay en el Banco Santander、eh, a nivel nacional y bueno, que repercute también aquí en la provincia. Bueno, en realidad,、eh, esta decisión de la medida de fuerza que se llevó a cabo en el día de ayer en todas las sucursales del Banco Santander en, en el país. fue decidida en el plenario de secretarios generales que se realizó la semana anterior, más precisamente el día jueves, donde se analizó una situación que no es nueva, sino que viene desde hace un tiempo, donde、eh, el Banco Santander pretende llevar adelante el cierre de una cantidad importante de sucursales que tiene en todo el ámbito de, de nuestro país. Esto lógicamente significaría una reducción importante en los puestos laborales,、eh, con lo cual、eh, oportunamente se realizó la, la, la presentación ante el Banco Central denunciando esta actitud y el Banco Central en consecuencia、eh, tomó la resolución de que cualquier cierre, relocalización、eh, y relocalización de sucursales bancarias en todo el país debe ser previamente autorizada por el Banco Central. No obstante esto, el Banco Central insiste,、eh, perdón, el Banco Santander insiste con esta actitud y ante esta postura、eh, se decidió, como decía en el plenario secretarios generales, llevar adelante e s t a m e d i d a de fuerza. ¿no? ¿Eh? ¿Se habla de un número de sucursales que quiere cerrar el banco? Cuánt ¿Cuántas es... tiene y, y, y cuál.? ¿Cuáles serían? Es aproximadamente, aproximadamente son 100 las sucursales que pretende cerrar en todo, en todo nuestro país. Esta es una medida、eh, que viene de la Casa Central. Sabemos que el Banco Santander es un banco internacional con sede en España, su Casa Central, donde ha tomado la decisión de、eh, reducir en, una, en un porcentaje del 30% la cantidad de sucursales que tiene en el mundo. Eh, Raúl, ¿y el argumento cuál es?、Eh, digo, porque los bancos、eh, han ganado mucho dinero y vienen ganando mucho dinero. Bueno, el sistema financiero en general,、eh, ¿cuál sería el motivo? Sí, en realidad esto se fundamenta en la voracidad y la avaricia que tiene、eh, la banca internacional y la poca importancia que se le presta a la atención presencial de la clientela y la. Este,、eh, ...que sistema financiero esté al servicio de la producción y no de la especulación financiera o sea aprovechando la la situación que se, se aceleró de la incorporación de nuevas tecnologías durante la pandemia esto hizo que muchos compañeros y compañeras tuvieran que realizar sus tareas desde sus domicilios particulares a través del con office y esto vino、eh, a darle un, una idea Entre comillas al Banco Santander de eliminar la, las, las sucursales físicas eh, y eh, trasladar la atención de manera virtual para que la clientela pueda hacerlo de esta manera. Esto, lógicamente,、eh, implica la pérdida importante de cantidad de puestos de trabajo. ¿no? Claro. Eh, Existe la posibilidad、eh, de que esto se extienda a otras、eh, instituciones. Ya están convocando, están convocando a los、eh, delegados y de comisiones internas en la sección de Buenos Aires este, para analizar la medida del día de ayer y ante、eh, la, la imposibilidad o, o la falta de convocatoria del Ministerio de Trabajo, que es el ente de Contralor que debe mediar entre las partes,、eh, si no es convocada las la partes se va a reiterar la, la medida de fuerza. n o Ah, bien, pero、eh, específicamente en, en esa institución, en el Santander. n o、no no, En el Santander. sí. e n、sí, sí, el problema hoy está focalizado en el Santander. Bien. Eh, eh, Raúl, y ¿esto y que ha hecho el Banco Santander、eh, o que pretende hacer del cierre de sucursales, se puede extender a otras instituciones que quieran hacer lo mismo a partir de, de esto del Home Office y, y, y de lo que ocurrió con la pandemia que contabas? Sí.、Mm -hmm. Desde nuestra organización se ha declarado no solamente esta, esta medida de fuerza, sino el estado de alerta y movilización,、eh, teniendo en cuenta que <coughs> hay una firme intención de otras in entidades financieras de trasladar el trabajo presencial al con-office.、Uh -huh. Por eso que、eh, se está pidiendo la apertura de las paritarias, la reapertura de las paritarias, donde、eh, se va a insistir、eh, en que Entre en pleno funcionamiento la comisión que oportunamente conformada por las patronales y nuestros sindicatos para reglamentar y exigir el cumplimiento de la ley que reglamenta el trabajo、eh, virtual desde los domicilios, con el cumplimiento de todos los requisitos que se establecen. ¿no? Ah, bien, bien.、Eh, ¿Este es el único conflicto que hay en el Santander? O porque leí por ahí que no quieren pagar el bono tampoco.、Eh... Sí,、ah. o sea, esto、eh, obró de... Forma de chantaje por parte de las、eh, conversaciones informales que existió con la patronal,、mm. eh, porque esto, el bono es un, es un pago habitual que se realiza anualmente a los compañeros y compañeras de esta institución, y en esta oportunidad lo que se manifestó es que si querían el bono tenían que、eh, acceder al cierre de la sucursal, ¿no? cosa、oh. que lógicamente fue.、Eh, Rechazada este, de hecho, ¿no? claro, te pagamos el bono y te dejamos sin trabajo, sería una cosa así, una barbaridad. Es, claro, sí, sí, sí、claro. exactamente.、Eh, bien, Raúl,、eh, no sé si quedó algo más para comentar, para decir. Este, si no, gracias por, por la información. No, estamos, estamos este, lógicamente alerta de, de esta situación, esperando que este conflicto llegue a buen término y que el Banco Santander cese en esta actitud que creo que es. Muy perjudicial para los compañeros y compañeras que están、eh, muy intranquilos ante esta、eh, inestabilidad en su puesto de trabajo. Bueno, no te consulté. Eh, eh, hay detalles de qué sucursales, digo, acá en la provincia de La Pampa、eh, hay una sucursal, no sé si corre riesgo o no se sabe. Eh, eh, no hay, no hay、eh, o sea, no, hubo, hubo intentos, como decía cuando se inició esto, hubo、mm. intentos en la zona de San Rafael y de San Francisco en Córdoba.、Mm. Este, pero no hay precisiones en、claro. cuáles serían la, las sucursales. Nosotros sabemos、uh -huh. que en nuestra provincia tenemos dos sucursales, que es la de Santa Rosa y General Pico, pero hasta ahora no hay. Pero bueno, lógicamente todos、sí. están expuestos. n o Claro, sí, sí, más vale. Por ahí se dejan una sola para que atienda a todos los clientes de, de la Pampa.、Claro. Sí. Eh, bien, Raúl,、eh, gracias de vuelta.、Eh, que tengas buen día. Gracias a ustedes y tengan buen día. Bien,、eh, Raúl Ibáñez,、eh, el secretario general de la Asociación Bancaria aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, está este conflicto que contaba、eh, en el Banco Santander, de todo el mundo, repercute en el país y ojalá、eh, no llegue aquí a la provincia de La Pampa. Pero bueno,、eh, como contaba Raúl, no se sabe bien、eh, cuáles son estas 100 sucursales de todo el país que quiere eh, cerrar eh, el Banco Santander.